Bueno, un gusto reencontrarnos con Plinio, que por otras actividades no pudo estar con nosotros la semana pasada y eh, ya lo tenemos, lo estamos viendo por interno. Le, le vamos a decir a Plinio, y así eh, un título nomás por esto de verlo a él y que la audiencia no lo vea, que se van a venir cambios importantes en la radio, Plinio. Eh, positivos en cuanto a esto de que ahora viste no se puede estar afuera de lo que eh, acá mencionamos como el streaming, ¿no? las transmisiones por internet con imagen, que todas las radios ahora eh, prácticamente tienen también la transmisión en imagen. Nosotros siempre eh, nos lleva un tiempo más que muchas veces que el promedio, no, tenemos nuestros propios tiempos pero se está trabajando, impulsado por todo un equipo de jóvenes aquí de la radio, que algunos se van sumando al aire, también como conductores en la mañana, eh, se están viniendo algunos programas nuevos en la radio también, y otro capítulo que se va a venir más adelante, en algunas semanas, eh, va a ser esto del de, eh, streaming, de que la gente nos pueda ver Eh, durante el programa y pueda haber los contactos, las entrevistas por ejemplo como hacemos contigo habitualmente, eh, cosas que son necesarias también para llegar a más gente, después cada uno tendrá sus opiniones, Plinio, lo que más le guste o no, sobre todo los que eh, nosotros que somos más eh, venimos de otros tiempos Plinio, verdad, pero no, se, no podemos negar Eh, los, los avances tecnológicos y lo que la comunicación impone en estos tiempos y te estábamos presentando también a Daniela como otra, otro refuerzo que adquirió Mañanas de Radio para hablarlo en términos eh, futbolísticos que muchas veces hablamos contigo, Plinio Hernán, buen día Daniela mucho gusto, seas bienvenida aquí en la radio eh, Es muy bueno que hagan estos avances, porque tenemos que, que utilizar estas armas nuevas para comunicar, ¿no? sin ilusiones que, que, que la lucha de clases pueda ser resumida a las redes sociales, porque no, la, la lucha de clases ocurre en la calle, pero la gente tiene que tener canales para escuchar la. la voz alternativa a la crítica entonces es muy bueno que Radio Centenario avance en, en su capacidad de difusión y de comunicación y yo ya como esto va, va a pasar unas tres semanas me voy a comprar unas camisas mejores <risa> para aparecer con buena pinta en Radio Centenario tu presencia ya es prolija lo que va a ver generar cambios y eso en algunos como nosotros ya estuve preguntando si podía estar de gorra todo ese tipo de cosas que me parece que se vienen algunos ajustes Plinio. Seguro, seguro. Bueno, vamos con los temas que al no haber estado la semana pasada Plinio se, se nos han acumulado varios temas importantes que además Este, estamos hablando contigo en horas en que se reúne la cumbre del MERCOSUR en, acá en Buenos Aires y Brasil va eh, precisamente a asumir la presidencia. Está la expectativa por la, el encuentro de Lula con el presidente Milei que no, no tienen buenas, buenas migas, eh, pero además, eh, bueno, ¿con qué puede pasar? Lula había anunciado que va a ir a visitar a la eh, presidenta ahora en, en prisión domiciliaria, Cristina Fernández, que es toda una, una señal política. Pero empecemos por lo que Daniela nos propone Plinio, ¿no? Sí, estábamos viendo. Eh, bueno, Lula, eh, digamos que puso un decreto que era para aumentar los impuestos a gastos en el exterior. Y bueno, vimos que estos últimos días el Congreso Nacional eh, bloqueó, no eh, anuló ese decreto. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí. Bueno, hace 15 días que no hablamos y en estos 15 días se profundizó lo que ya veníamos discutiendo, que es la fragilidad extrema del gobierno Lula y la profundización de la crisis institucional aquí en Brasil. Bueno, Lula ya estaba hace un tiempo intentando aprobar un aumento de impuestos sobre operaciones financieras, El impuesto se llama I.O.F. Es, es un impuesto que recae básicamente en la gente rica. Casi no, no agarra a la gente pobre. Y no era un gran aumento, era un aumentito, casi nada. Entonces, la importancia aquí no es el impuesto en sí mismo, pero sí lo simbólico. Y lo simbólico es que el Congreso Nacional dijo no, aquí no se hace ningún impuesto sobre los ricos. <risa> Usted quiere hacer ajuste fiscal, como propuso su propio ministro de la Economía, tiene que cortar en los gastos públicos. Y después de muchas negociaciones, presiones y, y e y intentos del gobierno de, de pasar plata a los diputados para que, para que alimenten su base electoral, resulta que el, que el Congreso, por primera vez desde el gobierno color votó contra un decreto ley del gobierno federal y derrumbó el IOF. Bueno, esto es un, una, una manera es en realidad si representa un, un motín, una, un motín del Congreso Nacional. Con 63% de los diputados de la base del gobierno votaron contra el gobierno. Entonces, esto demuestra la situación bien difícil del gobierno Lula. Bueno, ¿cómo reaccionó Lula? Lula reaccionó eh, encaminando al Congreso Nacional la inconstitucionalidad del voto del Parlamento. Sí. Bueno, con esto la pelea quedó absolutamente abierta y el conflicto de poderes abierto, porque ahora la realidad es que el Congreso usurpó parte del poder del Ejecutivo y ahora el Ejecutivo convoca la, al Judiciario para que anule la usurpación del poder del Legislativo. Es la crisis institucional que se manifiesta por, por el desequilibrio entre los poderes que estamos discutiendo aquí hace tiempo. En paralelo, Lula, en un cambio de política, que es la primera vez que tiene la osadía en este tercer mandato de hacer un, un confronto más directo con la derecha, empezó a, con el discurso que no me dejan trabajar. Claro. Yo quiero hacer las cosas para los pobres, pero no me dejan trabajar. Lo que causó un escándalo en la derecha, porque la derecha no quiere este discurso y la derecha pauta lo que... Lo que Lula puede o no decir. Entonces Lula dijo una cosa que está fuera del combinado. Bueno, y, y, y, y junto con esto, los movimientos sociales, muy, muy impulsionados por los movimientos eh, vinculados a Lula y al PT, entonces no el MST, la Central Única de los Trabajadores, lanzaron un plebiscito, una, un plebiscito popular. para votar, si el pueblo quiere o no poner tributar los gran, la gran riqueza y si son a favor o no del fin de un régimen laboral que hay aquí en Brasil donde el trabajador trabaja seis días y descansa uno que llamamos Jornada 6 por 1 uh -huh. entonces este plebiscito no se, se está articulando la idea es que las personas voten hasta el 7 de septiembre para ver si se logra algún tipo de apoyo popular para dar oxígeno y dar alguna vitalidad al gobierno Lula. O sea, en estos 15 días, Hernán, la crisis política brasileña se profundiza y el momento de la verdad del gobierno Lula también llega en, en, en un punto que, de encrucijada. No, Hay que ver ahora... si el gobierno tiene fuerza para mantenerse o si va a ser un gobierno muy, muy débil, mm. que puede caer o no, dependiendo en realidad de lo que la derecha quiera. Mm. Plinio, la verdad que, bueno, tenemos varios puntos, pero este primero que vos estás planteando es muy importante y es significativo de situaciones que se dan en, en estos gobiernos, ¿no? del progresismo, Acá por ahí han dado algún legislador del oficialismo planteando eh, lo de poner un impuesto de un 1% a, a, los que, a, a las ganancias más importantes que se generan en el país. Y bueno, eso todavía ha quedado apenas como una iniciativa, pero ya ha, ha llevado el, re, el rechazo incluso de, de sectores dentro del gobierno del Frente Amplio. Uh -huh. Y esto que vos contabas de, de, con este caso, de este primer punto que, que te planteaba Daniela, ¿Por qué Lula eh, puede intentar aducir que es inconstitucional la decisión del Congreso sobre esto? Buenísima pregunta, Hernán. Mm. Y es una pregunta que yo mismo ya me coloqué. Mm -hmm. Porque la atribución de cambiar la alícuota del IOF es una atribución del propio gobierno. Pero el gobierno... Hizo un proyecto de ley donde tiene varias cosas y entre ellas, para tener la el apoyo del Congreso, a, a, colocó este cambio en la alícuota no en, en el, el porcentaje uh -huh. del IOF. Entonces es como si el gobierno cediera este poder al Congreso dentro de una una ley. que tiene otros, otras cosas que son típicas del Congreso. Uh -huh. ¿no? Era un gesto de cobardía, en realidad, una, una, una manera de ganar la buena voluntad del Congreso, pero cayó en una trampa, porque él creía que con esto el Congreso apoyaría la medida, y el Congreso dijo no al conjunto, incluso a las cosas que de mi punto de vista ni debería estar dentro de la ley. Entonces, ahora es una posición muy contradictoria, porque él propone una ley que, si no es aprobada, él mismo que la propuso dice que es inconstitucional que pasara por el Congreso. Entonces, es, en realidad, esto demuestra, primero, la extrema fragilidad de Lula. Entonces, Lula en realidad está cediendo poderes. Bueno, pero ahora, hoy día, él dio una declaración muy interesante. Él dice, yo no tengo alternativa o voy al Supremo o termina aquí mi gobierno, oh. lo que es verdad, porque quiere decir que ya no tiene ninguna autoridad. Entonces, lo que estamos viendo aquí en Brasil, y, ya la, y discutimos mucho aquí en la radio, es que Brasil tiene un régimen parlamentario de hecho, mm. ¿no? El, el, el, gobierno, el sistema de gobierno es presidencialista, pero la manera como funciona de hecho es un parlamentarismo oportunista. donde el parlamento es el que manda, pero no tiene responsabilidad por nada. Mm. Mi, la impresión que yo tengo a ver en las próximas semanas es que esta crisis llegó en, el, en su punto de ebullición. De aquí para adelante hay que ver lo que pasa, porque no, se, no será la misma dinámica de los últimos del último periodo o del primer periodo del gobierno Lula. Y lo que vos decías, Prinio, que, que Lula ya está de alguna manera señalando esto de no me dejan gobernar, no eh, es un argumento que pesa y que a veces se da la discusión con la militancia de base de los sectores del progresismo, del frente amplio en nuestro país, puede pasar, supongo, con el PT en Brasil, es decir, vieron que no hay condiciones para hacer cosas más profundas de izquierda, cambios más profundos, cuando apenas intentamos alguna... pequeña, tímida medida en materia de economía, como esto que te decía del 1% o esto de, de tributación sobre operaciones financieras en Brasil y eh, nos bloquean no se puede hacer nada más como que te muestran que esa es la realidad de los límites en los que te debes manejar, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? La derecha quiere eh, vender a la, a la población la idea de la miseria del posible no o sea no es posible nada para allá de la miseria eh, pero la realidad aquí es que hay un, un grano de verdad en esto el grano es que quien manda es la correlación de fuerza y si y la correlación de fuerza eh, si si no para el pueblo se hace en la calle con movilizaciones y con lucha si no hay lucha no hay movilizaciones el pueblo queda muy debilitado, y ahí sí tiene el, el, el radio de maniobra, es muy chico, casi no tiene grados de libertad para hacer. Entonces es interesante que junto con este discurso hay la iniciativa del plebiscito popular, todavía una iniciativa muy tímida, no uh -huh. requete tímida, pero de cualquier manera, se convoca la gente a manifestarse, ni que sea por un, digamos, por, por, un, por una votación simbólica. Eh, hay que ver si la gente va y hay que ver si esto suscita movilizaciones más fuertes. Mm. Porque la verdad es que el Estado brasileño y este Estado neoliberal es un Estado plutocrático, es un Estado de los ricazos del mm. gran capital. Y dentro de este espacio no hay lugar para políticas públicas de redistribución del ingreso, de reforma agraria. Entonces hay que cambiar el Estado, pero para cambiar el Estado hay que construir fuerza política. Entonces el gran pecado de Lula es no construir su fuerza política y gobernar con la derecha. no Cuando se gobierna con la derecha es la derecha que gobierna. Sí. Podemos ir Dani al, al segundo punto. Hoy se nos va a resumir un poco, pero por lo menos avanzar hasta donde nos dé el tiempo. Sí, bueno, pasando al segundo punto, digamos, eh, ya vimos en redes sociales, de por sí hay como una polémica, ¿no? Eh, de un fallo que dio la Suprema, eh, el Supremo Tribunal Federal, ¿no? que condiciona las redes sociales. Eh, que es que las empresas eh, que manejan las redes sociales pueden eh, eliminar ciertos posts, ¿no? con total libertad, exactamente. digamos. Es, exactamente, Daniela. Esta es una noticia importante porque hay en Brasil un vacío. ¿no? Las redes sociales no tienen leyes que, la, que, que regule su funcionamiento. Y hay una pelea, que es una pelea que yo creo que está en el mundo entero, y es quién tiene el poder de censura. ¿No? En el Estado Nacional burgués, quien tiene este poder es el Estado Nacional. Pero ahora con esta red de big techs muy grandes, ellas dicen, "No, yo no respeto eso. Yo soy eh, mi propio poder de censura." No es una pelea menor, es la, la es la diferencia entre un estado burgués con alguna autonomía y un estado burgués totalmente rendido al gran capital. Bueno, por ausencia de ley porque las Big Techs, hay una ley, pero es una ley muy muy floja y muy desactualizada. Entonces, como el Congreso no se mueve en esto y no se mueve porque las Big Techs no quieren que él se mueva, eh, en este vacío el Supremo Tribunal y tomó algunas deliberaciones sobre cómo debe ser la relación, ¿no? el, el control de las redes sociales en este periodo, mientras no hay una nueva ley pasada por el Congreso. Y ya ahí uno ve la crisis institucional, ¿no? El legislativo tiene que legislar, no legisla, y viene el Supremo legisla en el lugar del, del legislativo. Bueno, pero resulta que hicieron una ley donde... se establecen algunas penalidades financieras y, y legales criminales a, la, a las grandes techs para que no se pueda hacer infamia, eh, en fin eh, mentir estafa, una serie de cosas ¿eh? que se hacen diariamente en, el, en las redes sociales y que ahora quedan susceptibles de ser penalizadas por la ley, es un Pequeño avanzo, pero siempre volvemos al tema. Es un avanzo muy pequeño, porque esta ley tiene que ser discutida con el pueblo en las calles y en realidad el poder de, de saber lo que el pueblo va, va a ver, ¿no? lo que se puede lo que no se puede, tiene que ser decidido por los trabajadores conscientes. Estamos muy distantes de esto, pero se da un pequeñito paso Para ver si se controla esta bestia que, es, que son las, las grandes techs. Uh -huh. Plinio, el tercer punto de lo que dejó esa convocatoria del expresidente Jair Bolsonaro, ¿no? Que eh, se jugó a una actividad callejera en San Pablo dentro de la campaña a ver de si se salva de la cárcel y por la amnistía eh, a quienes protagonizaron aquellos hechos en enero de, de la intentona golpista. Cuando hablamos de Bolsonaro, hablamos siempre del riesgo fascista, del riesgo dictatorial, ¿no? Porque Bolsonaro no desistió de dar su golpe. Los golpes de derecha son siempre un proceso, se van construyendo, ¿no? Ahora Bolsonaro eh, debe ser preso en unos dos meses, más o menos, dos, tres meses debe ser preso. Pero... mira a un preso, continúa siendo un animal político y, lo, y reúne su base de apoyo para reivindicar la amnistía de los presos y su propia amnistía porque ya se quiere anistiar antes de ser condenado uh -huh. y al mismo tiempo eh, conspira contra el Estado de Derecho ¿eh? en esta reunión que, que juntó unas 12 mil personas que es mucho menos lo que él, de lo que él venía reuniendo mucho menos, pero aún en el contexto actual brasileño, una buena capacidad de movilización superior a la que tiene el PT y superior a la que tiene la digamos la izquierda contra el orden. Y en este y en su discurso, lo que él dijo es muy grave, porque lo que él dijo es, yo lo que necesito ahora es que ganemos la mayoría en el Congreso Nacional. Porque si ganamos la mayoría, exigimos una, un, una amnistía general de toda la gente que fue presa por conspirar contra el Estado de Derecho. ¿Eh? Y, si, y, bueno, y con esto, ¿qué es lo que él dice? Él, lo que él, él ya está en campaña por el Congreso, en campaña presidencial, y en campaña por amnistiar los golpistas, lo que es anticonstitucional en Brasil, porque el presidente y el Congreso no tienen este poder cuando hay crímenes contra el Estado de Derecho. Entonces también está conspirando contra el Estado de Derecho. En fin, Lula fue elegido para... Poner el pobre es lo que decía en su campaña, dos cosas básicamente. Voy a poner el pobre en el presupuesto nacional y voy a afastar el bolsonarismo. Ya estamos llegando en el último momento de su gobierno y es absolutamente claro que no logró ni uno ni otro. Lo que ya era más o menos previsible como discutimos semanalmente aquí en Radio Centenario. Bien, Priño, como estamos a dos minutos del mediodía para cerrar, nos quedarán pendientes eh, los dos últimos puntos que nos planteabas para hoy, pero por lo menos para pedirte un comentario sobre esto de eh, la cumbre del Mercosur que empieza hoy, que siempre la interna de Brasil no genera mucha expectativa, ni mucho menos, Eh, donde eh, Brasil asume la presidencia ahora lo que sí se tiene expectativa por lo menos se maneja a nivel mediático y de gobierno en que se avance y se concrete el famoso acuerdo de eh, Mercosur con la Unión Europea ¿no? que ya se hizo un acuerdo técnico el año pasado sobre el final y se tiene la expectativa de que con Lula esto se concrete ¿qué te parece eh, ese objetivo? si se, se puede llegar a dar en este gobierno, que sería un gran eh, apunte para para Lula, un gran logro, si se da durante la presidencia de Brasil, esto, ¿no? Bueno, esto es un tema siempre muy controvertido, ¿no? Mm. Estamos en una reunión del Mercosur moribundo, mm. porque esta es la realidad concreta, ¿no? En un momento de gran crisis del orden económico internacional, que tiene en el núcleo de, de la crisis la falencia del multilateralismo y en este contexto viene el Mercosur queriendo hacer un, un acuerdo de libre comercio con Europa. Mm. Bueno, un Mercosur desgastado, dividido, ¿no? Lula va a recibir el Mercosur en Argentina de mi ¿eh? donde van a estrechar su inamistad <risas> íntima, porque cada vez, porque hace parte del script, político de los dos, no esta polarización que eh, tiene mucho también de, de teatro. Eh, yo hincho mucho para que el acuerdo no se cumpla, porque el acuerdo es desastroso, y yo confío mucho en Macron, porque por motivos internos de Macron, que son legítimos, que es proteger su, sus pequeños agricultores, sus medios agricultores, Macron no quiere hacer el acuerdo y ojalá que gane, porque el acuerdo sería una victoria del agronegocio, que es el nombre bonito que le metieron al latifundio moderno mm. aquí en Brasil. Pero seguro que la cartada de Lula es hacer el acuerdo. Lula viene para hacer el acuerdo porque Lula es un liberal, él y él. en los foros internacionales es un campeón del multilateralismo es una ironía él y Xi Jinping mm -hmm. y los americanos que construyeron el, el multilateralismo las, lo, lo, eh, están votando la orden internacional en la basura entonces sí ojalá que la fragilidad del MERCOSUR y que sus divisiones comprometan esta gestión de Lula para que no se cumpla este acuerdo mm -hmm. Bueno, muy importante esa, esa definición que nos haces en estas horas de la cumbre. Mañana, hoy los cancilleres y mañana jueves los presidentes allá en Buenos Aires. Seguramente va a haber movilizaciones afuera y en la realidad de que vive Argentina además. Prinio, un gusto como siempre recibirte, eh, que ya también hayamos sumado en los diálogos contigo a Daniela. Te mandamos un abrazo y hasta la próxima. Un gusto hablar con Radio Centenario. Muy alegre con el refuerzo ahora de Daniela, que, que yo creo que es siempre importante tener una mujer feminista y de lucha, que esto siempre va a mejorar el programa. Y siempre un gusto hablar con, con, con, con ustedes. Abra... <risa> un abrazo. Un abrazo Plinio, hasta la semana próxima. Bueno, Chao. Un